Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Las mujeres radicales insistieron en la necesidad de que se respete la paridad en los cargos partidarios. Cecilia Rocher, vocera de ese reclamo, dio a entender en Radiocracia que no va a votar a la fórmula Macri-Pichetto. Creo que las PASO van a pasar los candidatos El 1,5% lo van a pasar todos y después me parece que en este caso en los dos partidos mayoritarios, que en realidad no hay una paso real, no hay una primaria, sino que es lograr ese 1,5% ese 1, lo van a pasar. Me parece que el tema va a estar en, en, en octubre, obviamente. ¿No vas a votar a Macri Pichetto? No lo he decidido, pero eh, no lo voté y no, es ni, no, no, no coincido. Lo dije cuando era concejal en su momento. Yo no, no coincido con la política, sobre todo con la política económica y social que aplica este, el macrismo. Sinceramente eh, creo que tiene que ir por otro lado. Aldo Bafundo seguirá siendo el secretario general de la Asociación Pampeana de Empleados Legislativos. Entrevistado en Radio Kermés, pidió que la paritaria estatal repita los mecanismos utilizados en la primera mitad del año. Nosotros estamos de acuerdo en la mesa de intersindical que la política salarial que se lleva adelante en la provincia de La Pampa para los empleados públicos es la mejor que se ha podido firmar fundamentalmente en acuerdos paritarios. Vamos a defender esa negociación porque consideramos que es la más justa, que es la que puede equiparar y superar en algunos casos la inflación que se viene dando mensualmente, ya que las cláusulas de así lo permiten y esperemos que el gobierno entienda que es un acuerdo que queremos mantener y seguramente es lo que vamos a plantear en la mesa de negociación. Un joven murió como consecuencia de un vuelco en la avenida Perón. El fiscal Oscar Casenave explicó en Radio Kermés cómo fue el siniestro y confirmó que el conductor iba alcoholizado. Pero aparentemente el ingreso a alta velocidad en la intersección mm. eh, hace que se produzca una maniobra antirreglamentaria eh, y que eventualmente se haga un, se produzca el desplazamiento del vehículo hacia el otro lado de la arteria eh, creemos que porque toca un cordón o toca digamos el cordón del otro lugar cuando entra a la curva no a la mm. a la a la rotonda Sí. este el deseo el digamos el La negligencia se produce por una situación particular, en este caso que es el exceso de velocidad, y también se produce también por una cuestión que eso lo, lo referenciamos en horas de la tarde, que es el, el, digamos, los, los índices de alcohol en sangre, eh, en donde dio positivo. Pampero de Guatraché e Independiente de Jacinto Arauz empataron la primera final de la zona sur de la Liga Cultural. El goleador del Burgue, Emanuel Martini, habló en la mañana carmesera sobre las expectativas para la revancha. Un partido complicado, difícil, bueno como todas finales, porque obviamente que nadie la quiere perder. Creo que bueno ya no habíamos enfrentado, como bien decían, en dos oportunidades, en la final de la liguilla. Pero nada, este fue un partido totalmente aparte diferente y creo que que ellos salieron como a, a comernos el hígado, como decimos. Y, pero bueno, creo que sacamos dentro de todo un buen resultado, nos quedó un poco por ahí el sabor amargo porque lo teníamos lo teníamos en, en, en ventaja y faltando 10 minutos nos, nos terminan empatando, por eso nos vamos por ahí con un poco de, de sabor amargo pero que no es un mal resultado porque estamos de visitantes, ¿no es cierto? Radio